Buen día, Pali. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, vos, chi. ¿Quién nos robó la primavera, Pali? Fue... Y encima toda ¿Qué la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Devuélvanla. Devuélvanla ya. Escuch ¿Qué pasó? Que hubo que prender otra vez los calefactores. Sí. Sí. Sí, tal cual, Mauro. Eh... A mí me pasó que los apagué, bueno, capaz que nos apuramos, sí. pero hubo que prenderlos, por lo menos ahí ponerlos en el mínimo. No, pero ya casi en noviembre, Mauro. Déjate, mañana, si el miércoles y jueves llueve, va a bajar un poco la temperatura seguramente. Sí, sí, sí. sí. Para limpiar, el, así que... La, las máximas me, me llaman la atención. 13, las máximas bajísimas. 13 y 12 grados, miércoles y jueves. Ah... Bueno. Así que bueno, eh, no guarden la ropa de invierno todavía. No hay que guardar nada, no, por las dudas. No, no, más vale. Por las dudas nada. Bueno, Pali, eh, recién venían a, venías hablando, o venían hablando, de la situación de, de los combustibles en, en la provincia. Sí. Y nosotros nos estamos haciendo ahora una recorrida en por lo menos cinco estaciones de servicio de Santa Rosa. Y si les parece, les voy comentando como para que vayan anotando, en el caso de que necesiten nafta por estas horas, para eh, para saber dónde pueden ir o dónde no tienen que ir. Bien. IPF eh, Norte, perdón, IPF perdón, Sur, el acceso sur a la ciudad de Santa Rosa. La Cruz del Sur. La Cruz del Sur, sí. la famosa Cruz del Sur. No tiene naftas, ni Super, ni eh, la Infinia, mm. pero sí tiene gasoil. Bien. Recién nos decían la tra los trabajadores de, de ese lugar... que posiblemente este puedan llegar a, a tener pero ya a finales del día ah. eso hay que tener en cuenta o sea que por todo este día de hoy en IPF sur no van a tener nafta sí por ahora tienen gasoil bien Ese es un panorama, acción de la de circunvalación y Smith ahí muy cerquita de de la de la Cruz del Sur ella tiene nafta de las dos, de la, de la de la Común, digamos, o de la Premium. También tiene gasoil y por ahora están cargando sin límite, sin cupo. Bien. O sea, hoy quieres llenar el tanque en la acción, lo podés hacer. Y también te podés llevar un bidón de 10 litros más de nafta en el caso de que quieras. O sea, bueno. hoy a esta hora no tiene el límite de, de venta en la acción. Bien. Es un buen dato como por sí. si necesitas llenar el tanque por esta por estas horas. Eh, pero también dicen que eh, posiblemente la super en unas horas se pueda llegar a terminar así sí. que van a tener únicamente eh, creo que acción eh, la la infinia o la o la premium de de Action es quantum sí me que sí, es, que sí es así. tal cual eh, bien ipf eh, ameghino ipf de la calle Ameguino. Sí. esa no tiene ningún tipo de combustibles ni este gasoil ni ninguna de las dos naftas, eso hay que tener en cuenta. Bien. Eh, no tienen nada Que cierre, posible... que le eche la llave ahí, que, que cierre, eh, no tiene nada, Mauro. No, no tiene nada, no, no tiene ningún tipo de, de nafta. Que pongan un cartel, eh, lo... por lo menos, porque si no te no, hacen entrar. No, no ningún cartel, ahora les voy a mostrar la foto. Ah. Si no tienen cartel, las personas que están trabajando en ese lugar, el personal les va avisando a las personas que van ingresando. O sea, hoy en día, en Santa Rosa... Si no hay nadie en una estación de servicio, es porque no tienen nada. Claro. O sea, acepte esa idea. No es que, qué bueno, no tengo que hacer cola y me meto en este lugar. No te metas porque seguramente no tienen. Que crucen eh, las mangueras, si no. Claro, no, pero es que no cuelgan las mangueras, no ponen un cartel y sí o sí las personas tienen que... El personal tiene que avisar a las personas que se van bajando o llegan de los automóviles. La otra es IPF eh, Norte. IPF Norte... Tienen aftas, tanto super como infinia y también gasoil, pero con un cupo de hasta 5.000 pesos. Uy, nada, Posiblemente casi... hoy 20, 20 lleguen litros. dos camiones más, aparte del que llegó ayer, para este, abastecer a la estación de servicio, pero eso no está seguro. Sí, eh, lo que hoy están vendiendo son eh, un cupo de 5.000 pesos, son más o menos 20 litros de nafta de la común, un poquito menos de la, de la infinia, y ahí en IPF Norte, tienen eh, de las dos naftas y también de gasoil. Eh, y ahora estamos en la estación de servicio Puma, que es sobre la circunvalación, ahí muy cerquita de la calle Ameguino, y ahí lo que acá lo que vemos es eh, algunos autos que son nafteros, o sea que van a tener nafta seguramente para, para cargar, y también vemos muchos colectivos que estos cargan gasoil, mm. así que... Eh, también deben tener gasoil disponible. Claro. Así que eso está está bueno para para saberlo. Hola, buen día, ¿cómo andas? Eh, te dijeron si tienen nafta? No te dijeron, pero sí para estar o eh, vos cargas buscar gas, gas. Ah, vosotros de GNC, Dale, gracias. Bueno, GNC están cargando normal, ahí hay dos autos cargando en GNC, esto está separado, la parte de GNC y la parte uh -huh. de naftas. ahora no nos vamos a acercar, a ver, nos vamos pre a preguntar a un trabajador. Hola, buen día, ¿están vendiendo NAFTA normalmente? No, hasta cinco mil pesos nada más. Hasta 5.000. mil. NAFTA va mil. ¿Y no, solo super tenemos. Solo super. Se va a terminar ¿Y? en unos minutos ya, porque queda poquito. ¿Y, ¿Y gasol? Gasol es sin tope de momento. Es sin tope. De momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, ahí <ríe> tenés pali. Muy bien. Hasta 5.000 pesos en la Puma... posiblemente se termine la super, tienen de las dos, y gasoil sin tope, por eso es que hay muchos colectivos en este lugar, en la, en la estación de servicio Puma de, de la circunvalación. Ese es el panorama, de a poco se va normalizando, también hay que decirlo así, antes no tenían directamente, mm. o no tenían un tiempo de, de, de, de, de, de que lleguen los camiones para abastecer a las estaciones de servicio, lo que sí algunas están vendiendo de a poco. Me pasó ayer, por ejemplo, Pali, que fui a cargar, en realidad fui a comprar un litro de aceite para el auto, no fui a cargar nafta porque tenía medio tanque, y dos personas que estaban adelante mío las estaban mirando en sus autos, no estaban cargando nafta en los autos, pero sí estaban cargando bidones de entre 10 y 20 litros de nafta para tener de resguardo. O sea, eh, algunas personas ya tienen el tanque lleno y se llevan algunos litros de resguardo por la duda que les pase que, que por unos días no haya y tienen algún algún abastecimiento extra en, en, en, en bidones de nafta. Otra persona le pasó que lo que hace es trabajo de jardinería, necesita nafta para, la, este, para las máquinas, para sí. la cortadora de pasto, para la... desmalezadora, y ellos llevan un bidón de 5 litros que, según nos comentaban, pueden trabajar tranquilamente entre 2 y 3 días. Claro. Así que los panoramas son distintos según las personas, según las necesidades, pero ese es más o menos un panorama de la de algunas estaciones de servicio en la ciudad de Santa Rosa. Sí, bueno, buenísimo, Mauro. Eh, sí, se va a empezar a normalizar. Además, eh, la psicosis fue el fin de semana y sobre todo bueno, el sábado, más vale que la promoción de la tarjeta del Banco de la Pampa hace que la mayoría espere hasta el sábado eh, para llenar el tanque de combustible. Claro, lo que pasa es que en ese caso había que tener cuidado porque no sé si te convenía usar ese, esa promoción, porque es la promoción con el tanque lleno que te conviene porque te claro. hacen la devolución. Sí. En este caso, si te cargan 5.000, te devuelven muy poco de porcentaje. Claro, Así lo que, que pasa es bueno. que ya era fin de mes, Mauro, también, y habría eh, cargado es, también. Claro. Este, y es, y te devuelven hasta 6.000, también tiene un tope. Hasta 6.000 pesos, claro, claro, tiene un tope de devolución. Pues, sí. Sí. Bueno. Bueno, Maurito, eh, así está el panorama entonces en Santa Rosa. Ya en Gatriló, ningún problema, eh, tenemos tres estaciones de servicio si quieren ir a cargar, eh, pueden ir. Hay que hacerse 80 kilómetros. Sí, ¿no? claro, bueno, pero llenas bueno, el tanque. 8 y 8 16. Sí. Bien. Bueno, <risa> bueno, no cuenten con el autito que ando yo que me puedo mover por este por Santa Rosa únicamente. Bueno. Imagínate que ayer tuve que comprar aceite, así que imagínate el panorama. Uh, bueno, bueno. Eh, bueno según me dijo sí. un mecánico el auto tuyo gasta más aceite que nafta. Uh, bueno. O sea, me tiró todo un panorama. Sí, está, bueno. Eh, hay que arreglar la junta, Mauro. Eh, Ponele. La, la junta y no sé qué. Ni me hablé porque me amargo. Así sí, que sí. por ahora arranca y sale andando. Bueno. Así que con eso ya es demasiado. Muy bien. Che, Mauro, nos reencontramos luego porque sé que tenés Dale. info también. Eh, más, sí, sí, sí. Pero ¿eh? quería comentar sí. esto para más o menos cerrar la información de lo que venían hablando hoy más temprano en el programa.